de las modificaciones que se pretenden hacer a la ley de salud mental vigente en nuestro país es que estamos en contacto con la doctora en psicología, también directora del Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencias de la Universidad Nacional de Rosario y expresidenta y actual secretaria general de ARDA, eh, Silvia Inchaurraga, a quien ya le damos las buenas tardes y las muchas gracias, Silvia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, muy buenas tardes. Bueno, ahí estaba carraspeando, ¿sabés, Silvia? Discúlpame, pero bueno, es el invierno eh, de la actualidad. Eh, espero que vos andás bien y te agradecemos por este rato para hablar sobre esta iniciativa que llega, este, bueno, llega como, como tantas iniciativas en el mundo de los legislativos. Silvia, ¿nos explicás de esta, de esta iniciativa para modificar la actual ley de salud mental y adicciones? Bueno... Sí, Creo que uno de los principales problemas que estamos enfrentando hoy en la Argentina contemporánea es no tanto el, la ley de salud mental, sino la, la política de drogas que efectivamente se está implementando, ¿no? Porque algo que ha surgido en los últimos años es cuestionar la ley 27.650, digamos, en cuanto a eh, la, en particular digamos, la, los derechos que se intentan preservar de las personas con problemas con las drogas y en este sentido ciertas limitaciones que la ley le ha venido a poner eh, sobre todo a las internaciones obligatorias y a las internaciones eh, a largo plazo, sobre todo a los centros monovalentes que son un poco los que más abundan en Argentina, las comunidades terapéuticas, instituciones que son más de encierro que de rehabilitación. Entonces digo, bueno, un poco se ha tergiversado el espíritu de esta ley y se le cuestiona a la ley algo que yo diría hay que cuestionarle a la política pública y no a la ley, que es la falta de eh, recursos terapéuticos, la falta de iniciativas que permitan efectivamente eh, dar respuestas concretas a las personas que pueden tener una adicción y una dependencia a las drogas. O Entonces sea, han surgido iniciativas que vienen a decir, no, eh, la ley lo que está haciendo es dificultar el proceso de internación en muchos casos, y en realidad lo que se dificulta es la asistencia, porque no hay instituciones adecuadas, porque la ley de salud mental se puso en funcionamiento sin crearse dispositivos adecuados, eh, casas de medio camino, centros de día, eh, programas incluso como los que reclamamos desde la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, como son los programas comunitarios y de reducción de daños, para llegar a aquellos que no llegan al sistema sanitario. Entonces el problema es que una ley se vino a ponerle coto, algo que era necesario ponerle un límite, porque el encierro no cura, porque lamentablemente ha habido muchos eh, problemas y daños asociados a los encierros. Recientemente, digamos, fue eh, imputado el dueño de un centro de rehabilitación clandestino por la muerte eh, justamente de un, de un paciente eh, que no estaba en condiciones justamente de rehabilitación, sino que estaba empastillado, atado a una cama y que murió eh, en condiciones de justamente... En, en ocasión de un incendio, pero digo, eh, esta muerte también debe ser adjudicada a una internación en condiciones que no son las apropiadas. Entonces, digo, lo que estamos viendo es cómo, digo, eh, se ha tergiversado algo que, bueno, no se lo tenemos que achacar a la ley de salud mental, sino a la falta de implementación de instituciones adecuadas para la ley de, de que la ley de salud mental tenga alternativas al encierro, tenga alternativas a la medicalización de los problemas de salud mental y a la medicalización de las adicciones Y para que haya alternativas tiene que haber instituciones adecuadas, In, eh, no necesariamente cambiar una ley. Silvia, instituciones, presupuesto y también este, seguir laburando lo del cambio de perspectiva que se está debiendo la Argentina desde hace tantos años... Y tal cual, tal cual, porque si nosotros digo, aprovechamos que digo, hay que criticar la política pública actual y la política pública de drogas, esto lo tenemos que criticar, indudablemente, pero no, el problema no es la ley de salud mental, como vos decís, es la falta de presupuesto y es que seguimos atados al paradigma prohibicionista, al paradigma que piensa que la causa del problema en sí mismo es la droga, Entonces vamos a encerrar a las personas porque basta con desintoxicarlas, deshabituarlas y tenerlas encerradas o atadas a una cama. Y esto no es cierto. Necesitamos instituciones que pongan el eje en la sustancia, no en la sustancia, sino en las personas que las consumen. Y ahí vamos a lograr un cambio de paradigma y vamos a lograr a partir de eso construir dispositivos asistenciales, porque no es que no queramos instituciones, ...o que la ley de salud mental no quiera instituciones... ...lamentablemente lo que pasa es que la mala implementación... ...de la política pública argentina hace que no haya instituciones... ...para las personas que tienen hoy una adicción o una dependencia... ...y tampoco existan programas para aquellos que sin tener una adicción... ...o una dependencia pasan a tener un problema gravísimo a raíz del consumo... ...por la falta de presencia del Estado, porque mueren por la droga adulterada mueren por una sobredosis, mueren por la falta de políticas de prevención y de reducción de daños para que si se vienen consumiendo lo hagan con los menores riesgos y daños posibles. Entonces no es que no se quieran o que la ley de salud mental eh, sea un obstáculo para que existan instituciones, no, de ninguna manera. El problema es que la política pública argentina actual no promueve porque no impulsa y no invierte su presupuesto en salud en instituciones que tienen que ser las instituciones adecuadas, instituciones que focalicen en la problemática subjetiva, en la problemática psicopatológica de las personas que consumen drogas, que tienen una adicción o una dependencia, y no que exclusivamente piensen ingenuamente que lo que necesitamos son más dispositivos de encierro, o necesitamos más medicalización y más poder hegemónico psiquiátrico para encerrar, aislar, atar a la cama y empastillar, a las personas que tienen problemas con las drogas. Parece, de eso no se trata. Parece definitivamente, Silvia, un paso hacia el siglo XIX. Escuchándote, la verdad es que queda muy claro que esto choca con eh, la idea que se ha venido impulsando y que ha ganado espacio de la desmanicomialización necesaria que hubo y que deberá seguir habiendo en la Argentina. Y también con esta, con esta otra parte del Estado que se nos da vuelta y nos mira este, diciendo, bueno, viste que se viene lo del cannabis Este, legal, el cannabis medicinal el cáñamo, la industria vamos a impulsar esto y lo otro, es, parece un poco este, un poco cho, choca por todos lados Silvia, digo, ¿qué, ¿qué es lo que le está pasando al Estado? y Sí, digamos, uno ve que hay una doble moral no hay una doble vara, porque fíjate vos también, que mientras se impulsa la industrialización de la marihuana medicinal y del cáñamo se sigue sin modificar la ley 23.737 de drogas, entonces una persona que tiene drogas para su propio consumo puede continuar siendo detenida y teniendo una causa judicial. Acá en mi ciudad de Rosario, el, en la misma semana donde se anunció este proyecto al que voy a hacer referencia, dos jóvenes que vendían a 200 pesos más ins ...que contenían marihuana fueron imputados por comercialización de drogas... ...como si fueran ¿no es cierto? los grandes narcotraficantes eh, a los que se debería perseguir. Entonces hay como una doble moral, ¿no? Mientras alguien no puede tener eh, su propia planta o cultivar su propia medicina... ...si no se anota en el registro del Reprocam que promueve la ley de marihuana medicinal... Eh, en la vereda de enfrente el capitalismo sí se puede, digamos, fortalecer y enriquecer eh, con la exportación, ¿no es cierto?, de, de productos que pasan a estar legitimados. Hay una doble moral, y esta misma doble moral la vemos hoy cuando se vuelve otra vez a eh, insistir como si las instituciones monovalentes, como si las instituciones que vos decís, del siglo XIX, el encierro, los manicomios en las afueras de las ciudades, que están reproducidos en las comunidades terapéuticas, hoy en las afueras de las ciudades, de hecho hay múltiples instituciones que están también reñidas con la ley de salud mental y a pesar de eso han vivido durante todos estos años y desde la sanción de la ley de salud mental, Sin embargo, lo que no hemos logrado desde la sanción de la ley de salud mental es presupuesto para crear otras instituciones alternativas. Entonces también ahí decimos, qué paradoja. Estamos cuestionando una ley que no evitó, que no evitó de ninguna manera que sigan existiendo las comunidades terapéuticas y las instituciones monovalentes de encierro para los adictos, y sin embargo no prestamos atención que a pesar de esta ley no se han creado instituciones alternativas centros de día, incluso centros de asistencia, pero no pensados desde la lógica de que el encierro cura, sino desde la lógica de que es necesario un seguimiento caso por caso de la función que tiene la droga en cada persona que consume para lograr en todo caso no que salgan de esas instituciones y cuando vuelven a insertarse en su barrio, donde sus amigos siguen consumiendo droga, donde quizás... Eh, su madre sigue comercializando en pequeñas cantidades para sostener una precaria economía de subsistencia y a las dos semanas la persona vuelve a caer en el consumo nosotros pensamos que es necesario una modificación en un proyecto asistencial para que la persona modifique aquello que hace que la droga llegue a ser una respuesta a su problemática psicopatológica a su problemática existencial Sigmund Freud fíjate vos Sea en el malestar, en la cultura, en que un texto que escribe entre la, las dos guerras mundiales hablaba de las sustancias narcóticas como quitapenas, digamos, como sustancias que venían a intentar hacer soportable el sufrimiento estructural. Y creo que en este sentido tenemos hoy que recuperar estos conceptos para nuevamente decir, bueno, necesitamos instituciones que interroguen qué función tiene la droga, el por qué esa persona se droga, y no quedarnos con esta mirada ingenua de que alejándolo simplemente de la droga o medicalizándolo, dándole drogas aceptadas socialmente, las drogas que promueve la industria farmacéutica, vamos a lograr solucionar ningún problema. Tal cual, más eh, hipocresía me parece que no se consigue en ningún lugar del mundo mundial, porque de paso una buena parte de la sociedad ya hizo la, de, la discusión, ya hizo el descubrimiento de que el cannabis no viene del infierno y que puede llegar a solucionar un tema de calidad de vida en personas mayores o con... Este, determinadas eh, padecencias. Silvia, la verdad es que no lo terminamos de entender. El paradigma mismo es una contradicción permanente y ya que la iniciativa, si se me permite, Silvia, viene de mano de... Este, personas de la política que vienen de la derecha, eh, no habría por qué no suponer que detrás de estos centros especializados que se tratan de garantizar, eh, no habría también una mano, una mano comercial de este, de este asunto, ¿no? Digo, digo porque las, las instituciones de las que estás hablando, que señalás que siguen existiendo y que están por fuera de lo que corresponde, deben asegurar un caudal de plata importante a quienes lucran con esos lugares que no nos resuelven los problemas a nadie. Sí, indudablemente. Siempre... El encierro, digo, en el caso de las problemáticas del consumo siempre han estado en manos de las comunidades terapéuticas o las instituciones eh, psiquiátricas tradicionales, indudablemente que ahí también hay este, más que un interés en la rehabilitación, lamentablemente a veces hay también una comercialización en relación a esto. Eh, pero a ver, puede haber instituciones privadas, porque a ver, nosotros reclamamos la necesidad de que esté instalado el dispositivo público, ¿no? Acá en la ciudad de Rosario yo dirigí durante 25 años un servicio público que era el único en la ciudad especializado en adicciones, pero un servicio ambulatorio desde estas concepciones y desde este paradigma que te comento, justamente desde el paradigma de derechos humanos y de reducción de daños. Y sin embargo, en estos tiempos, el gobierno de la provincia de Santa Fe, en plena pandemia en el 2020, decidió cerrarlo eh, por falta de adherencia a nuestro paradigma básicamente de reducción de daños. Eh, nosotros insistimos con que lo público debe dar respuesta a estas problemáticas, pero también puede haber iniciativas privadas. El tema es que las iniciativas privadas no estén sostenidas justamente, bueno, desde el paradigma ...de eh, justamente de la mercantilización... ...de, ¿no? de la salud. ...y además claro, desde un paradigma equivocado... ...que ya ha demostrado su fracaso... ...digamos, la causa del problema... ...no es la droga, hay que interrogar... ...las problemáticas subjetivas... ...que hacen que las personas recurran a las drogas... ...entonces necesitamos tratamientos... ...personalizados... ...puede haber instituciones especializadas... ...en este sentido, pero tienen que ser pensadas... ...desde este paradigma... ...por eso insisto... Eh, creo que están tergiversados los conceptos a la hora de cuestionar la ley de salud mental. Hay que cuestionar la política pública que no impulsa o que no ha invertido que no tiene hoy presupuesto a lo largo y a lo ancho del país para instituciones públicas en ese sentido. Y si hay instituciones privadas que adhieran a este paradigma, no. obviamente que considero deben ser bienvenidas. Pero eso no exime al Estado en su responsabilidad para tener este tipo de instituciones en el ámbito público y tener también una responsabilidad en el monitoreo de estas instituciones que siguen, como decías vos, digo, van siendo un negocio de esto, pero además eh, partiendo de la utopía de que el encierro en sí mismo pueda curar a alguien, ¿no? y más de las problemáticas vinculadas a, a las drogas. Además, parece viene viene bien de la mano de la idea pedorra de que nos vamos a salvar. El resto nos quedamos este, salvados, ¿viste? Porque los, si los locos estos, los drogadictos, están encerrados en un lugar, nosotros nos vamos a quedar este, limpios, tal cual, impecables. Tal cual. Este... Y bueno, es que la lógica que sostuvo justamente, la lógica del manicomio tenía que ver con eso, con preservar al resto de la sociedad sana de la locura. Entonces, digo, bueno, poner este, lejos, y controlar aquellos elementos distópicos, disruptivos para la sociedad sana. Este modelo del manicomio es el que viene a replicar la comunidad terapéutica, que de hecho también se instala en las afueras de la polis, también se instala intentando preservar al resto de la sociedad sana del supuesto contagio, ¿no? de aquellos que, claro. eh, elementos, digamos, enfermos que son los que se drogan. Bien. Volver a pensar en la inclusión social, volver a pensar en que el tratamiento no debe ser sinónimo de aislamiento, además de que no debe ser sinónimo de encierro, este, bueno, es algo que lamentablemente hoy tenemos que seguir este, eh, discutiendo y tenemos que seguir instalando en la sociedad argentina, porque lamentablemente cuando se habla de problemas de, de psiquiátricos en general ¿no? o de otras patologías en el campo de la salud mental... La sociedad es más tolerante, pero cuando se habla de drogas, está tan demonizada ¿no? este, la droga que cuesta mucho instalar, lamentablemente, la racionalidad, no solo en el debate, ¿no? sino también en las propuestas legislativas y en las iniciativas. Claro, que viene de la mano de mucha reja, mucha reja. Los, y Garrote, ¿no? También a la pasada. Lo cierto es que, eh, eh, Silvia querida, la, la situación es medio de locos. Le, le corresponde entonces el reclamo al Estado por más presupuesto y por capacitaciones que, evidentemente, faltan aquí y allá. Y yo te robaría un minuto más para, para que me digas cuál es, desde tu perspectiva, la responsabilidad de los medios ya que teniendo en cuenta esta breve conversación, una de las cosas que salen a flote y que lucen como una herramienta con la que hay que empezar a laburar desde cualquier sustrato de nuestra sociedad, que es la reducción de daños, ¿cuál es la responsabilidad que le queda a los medios para desdemonizar a las drogas y también empezar a trabajar en estos, en estos campos? La reducción de daños desde los medios... Sí, mira, este es un tema clave que, fíjate, recientemente ¿no? este, estuvimos eh, todos los medios teniendo también ¿no? que aclarar eh, una mala repercusión mediática que había tenido un programa en particular en el municipio de Morón, con una iniciativa de reducción de daños, donde asistimos, eh, yo decía siempre que tenía una sensación de algo ya, ya vivido, un déjà vu, eh, con lo que me pasó en particular cuando implementé en Argentina el primer programa con distribución de equipos de inyección para controlar la epidemia de SIDA en los usuarios de drogas inyectables. Digamos, estábamos hablando de eh, fines de los años 90 y esta iniciativa, a pesar de toda la evidencia internacional, eh, toda la evidencia de los estudios epidemiológicos que avalaban este tipo de estrategia, era entendida como un incentivo y una apología del consumo a fines de los años 90 en Argentina. Hoy, en el 2022, eh, sufrí lo mismo, digamos. Muchos medios atacaban no solo la, la iniciativa de los materiales de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina sobre reducción de daños, sino que también eh, cuestionaban y atacaban. De hecho, fui bastante maltratada en algunos medios este, nacionales por defender esta perspectiva de la reducción de daños. y Justamente la, la acusación era la misma, decimos, han pasado más de 20 años y los medios siguen siendo cómplices de esta utopía, ¿no? De pensar un mundo sin drogas, de que basta con decirle no a la droga y transmitir el mensaje de decirle no a la droga para que mágicamente pase algo, cuando la realidad es que las personas... Eh, cada vez no solo consumen más drogas, sino que consumen drogas más tóxicas y de maneras más peligrosas, porque también la realidad del mercado es que busca hacer el producto más redituable, aquellos que se enriquecen con la venta de drogas, combinan sustancias, las adulteran con sustancias que las vuelven este, no solo más, más potentes, sino con frecuencias más dañinas a las sustancias, y ahí vienen los principales riesgos de esta década que no es ya el SIDA, como en los años 90, pero que siguen siendo las muertes por adulteraciones, por combinaciones de drogas y por sobredosis. Entonces también ahí tenemos que quitarnos la careta y poder abordar pragmáticamente el tema para que las personas que consumen drogas no se sigan muriendo, sobre todo por la falta de presencia del Estado con esta política, pero además con la complicidad de algunos medios de comunicación que no permiten instalar un debate serio. Por eso yo les agradezco a ustedes, eh, no solo esta pregunta que, que me haces vos al final, sino también este espacio ¿no? para hablar eh, sobre todo de, de qué se trata en este paradigma ¿no? que proponemos y que de ninguna manera pretende dejar librada a la gente a su suerte y menos aún eh, hacer eh, una apología o incentivar un consumo. Tal cual. Bueno, vamos a ver si le podemos seguir pegando una patada al punitivismo, pedorro este, que nos salpica y nos compromete a todos. Eh, Silvia, eh, sí, así lo entendemos. También te aprovecho para agradecerte en, en persona eh, a vos y compañeros tuyos de Arda eh, por el laburo que hacen eh, para ponernos sobreadvertidos eh, de, lo que, de lo que es importante y eh, poder desenmascarar movidas eh, tan... Eh, frías, no, Desde inhumanas, este, como es la modificación de la actual ley de salud mental y adicciones que ni siquiera la hemos visto caminar como corresponde. Silvia, te estamos muy, pero muy agradecidas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, en todas las redes como Arda Drogas nos pueden encontrar y bueno, insistir eh, justamente con esto, no, que apelamos a una política pública de drogas que sea racional que sea más efectiva y sobre todo que sea más humana. Y para eso eh, creo que no tenemos que atacar herramientas que justamente son valiosas, sino que tenemos que atacar la falta de medios para implementar esas herramientas valiosas, efectivamente contando con instituciones que no podemos desconocer que hoy faltan en la República Argentina y tenemos que reclamar que existan. Pero no tenemos que equivocar el debate que tenemos que darnos para lograrla. Tal cual. Así sea, Silvia, muchas, pero muchas gracias. Que tenga buena jornada. Muy buenas tardes para ustedes, para Hasta toda pronto. la audiencia y para vos. Gracias. Un saludo. Ahí estaba Silvia Inchaurraga. Bueno.